Seguimos entonces en Enredando las Mañanas, hoy desde el estudio de la colectiva, transmitiendo con eh, Graciela Gurby, que está operando técnicamente eh, esta programación. Y ya estamos comunicados con Norberto Señor, él es integrante de la Asociación de Trabajadores del Estado Sur de Lomas de Zamora, eh, y también... Eh, es representante de la CTA allí de Lomas. Eh, ¿Cómo te va, Norberto? Buen día, Luis Angió. ¿Qué tal, Luis? Buen día, buen día a toda la audiencia, a todos tus compañeros. Norberto, creo que los estamos eh, en este momento quizá interrumpiendo porque están en una asamblea abierta, pero ustedes vienen de un paro de 48 horas que hoy los están cumpliendo, ¿verdad? Sí, claro, hoy es la segunda jornada de un paro provincial... ...convocado por ATE, SICOP, Judiciales y SOEME... ...en la provincia de Buenos Aires... ...y se enmarca también en medidas que hubo... ...en todo el país ayer y que también... Eh, ...se desarrollan en varias provincias hoy... Uh -huh. eh, ...sí, estamos a punto de comenzar un plenario abierto... ...de, de delegados, eh, acá, en Lomas de Zamora... ...y también, este por supuesto... Eh, en varios puntos de la provincia eh, se está debatiendo o se están realizando acciones. Recién mismo terminó una radio abierta en la puerta del Hospital Gandulfo, en nuestro distrito. Uh -huh. eh, y las medidas son este, importantes para, en primer lugar, para, para dejar claro ante la población este la, la conducta eh, lamentable de, de la gobernadora provincial, de su gobierno, de ofrecer un 15% de aumento en salarios cuyo base, cuyo sueldo de bolsillo inicial actual Ajá. es de 7300 pesos, es decir, estamos hablando que lo que ofrecen como sueldo mínimo no llega a 8500 pesos con sí. todo lo que significaron los la estampida de precios de los últimos meses y la que se viene con el tarifazo de la luz, el gas, etcétera. Sí, hoy usted que escuchaba recién antes de venir a la radio Eh, un, un informe oficial de ciudad de buenos aires donde dice que la canasta alimentaria solamente es eh, lo que comprar alimentos para el, para el mes para la familia eh, para poder comer todo lo de una comida más o menos presentable era más de 6.500 pesos claro claro imagínate que te, te quedaría 1200. Sí, para pagar el alquiler y claro. todos los demás gastos, incluyendo viajar a, a trabajar. Uh -huh. Es decir, es, es absolutamente inadmisible. Lo más grave del caso es que hay organizaciones sindicales que, que firman esto sin chistar, como siempre lo hicieron, ¿no? Particularmente sí. UPCN. Y lo interesante es que esto es tan grosero que abrió una brecha en el otro gran conglomerado de gremios sejetistas que siempre firmaron los acuerdos paritarios con los gobiernos de turno, uh -huh. eh, que es CEGEPBA, eh, y en este caso uno de sus gremios, este que que actúa además de ATU-PCN uh -huh. en educación y en niñez, que es OM, eh, no lo ha firmado. Y esto es lo que ha puesto en debate hasta dónde es legítimo el supuesto acuerdo paritario que presenta el gobierno, UPCN y algunos gremios de Fergeba como como una gran conquista, como un gran logro, eh, porque ha sido cuestionado judicialmente ante una presentación de ATISOM, eh, está planteado que no se conformó la comisión negociadora como lo establecen las normas vigentes, y por lo tanto no puede darse por válida ni por cerrada hasta tanto no se establezca con precisión una representación acorde a los afiliados de los distintos sindicatos. Todo esto abre eh, la perspectiva de que al no estar cerrado institucionalmente el acuerdo, eh digamos, esto le da un poco más de aire a estas medidas de lucha que llevamos adelante. ¿no? Uh -huh. Y además está decir que con SICOP y con judiciales todavía ni siquiera han hecho propuestas salariales. Sí, y pues es que justamente después vamos a también tener eh, alguna nota re al respecto por lo que está pasando en el Hospital Posadas de los despidos, más de 200, más de 600 despidos, y te iba a preguntar, ¿en el ámbito de empleados estatales eh, tienen más o menos contabilizada la cantidad de despidos que hay? ¿Eran precarizados? ¿Eran contratos basura? ¿Cómo, cómo estaba...? lo que dice la por supuesto que para nosotros este independientemente de que tenemos compañeros en muchos puntos del país que están vinculados a, a nuestras agrupaciones claro. este nuestras eh, posibilidades de, de tomar de tener un número cierto son son limitadas. Eh, Ate Nacional está hablando de alrededor de 8000 despidos solo en el Estado Nacional. Mm. Este Bueno, el número que ha circulado por tendencias económicas y otras consultoras este habla de más de 25.000 estatales, esto incluye municipales, provinciales, etc. Sí. También hay una amplia gama de, de situaciones, porque están, por supuesto, los contratos, los, los mecanismos de, de altísima precarización, que tiene diversas graduaciones, Este hasta a trabajadores de planta permanente, tal vez conquistaban más en los últimos años, pero hay otros ejemplos de compañeros que de pronto están con un eh, con una situación de planta temporaria completamente fraudulenta que que data de toda toda la gestión firmedista completa y más eh, para atrás y que por ahí tienen 15, 16 años 11 años y también han sufrido el despido, es decir que eh, este es un ataque. Feroz, indiscriminado, busca más que nada meter miedo, frenar, lo decíamos, apenas se produjeron, busca disciplinar al conjunto de la clase trabajadora y lo hace sobre la base de intentar con una campaña de desprestigio de los ñoquis, del gasto que pagamos todos y claro. no sirve para nada justificar una política tendiente a achicar puestos de trabajo y a tirar abajo el salario. Y la muestra más clara es ese mismo informe de esa consultora que dice que los despidos se acercan a 110.000, uh -huh. la inmensa mayoría se dan en el sector privado. Es decir, es toda una política de ataque a la clase trabajadora y resistirla y poder dar vuelta a estos intentos de tirar tan abajo el salario eh, y de provocar los despidos como... Este, como algo natural y necesario para que, para que la economía funcione, eh, enfrentar eso es vital y estamos en un momento eh, así, ¿no? Este, sí. Está en juego esa cuestión. Además, eh, no sé, en Provincia de Buenos Aires, me imagino que debe de ser igual que a nivel nacional, Estos despidos lo que significaron directamente desmantelar planes, desmantelar planes asistenciales, de atención que se les daba, mejor, peor, pero que existían. Claro, sí, la situación en en tal caso en la provincia de Buenos Aires tiene una diferencia que que vale la pena señalar, porque no hacemos referencia a una cantidad de despidos tan abrumadora como la que ha existido en Nación, sino que se dan de manera más acotada ¿Por qué, hay que decirlo con toda claridad, el ajuste que aplicó el gobierno de Scioli durante sobre todo sus últimos 3, 4 años de gestión, uh -huh. eh, fue grosero, eh, fue inmenso, afectó enormemente la educación, los hospitales, no sé, los centros de niñez, todas las tareas que, que debe asumir el Estado provincial, como con la contracara De la, el dinero que se gastó en el aparato represivo bajo la gestión Casal, Granado, las policías municipales, mm. los acuerdos con Masa y con todo este sector que hoy está rodeando al gobierno y apoyando el acuerdo con los buitres, que ya gobernaba con Scioli o co gobernaba con él y que aplicó ese ajuste. Entonces, eh, la cantidad de compañeros que ingresaron en los últimos años fue producto de grandes luchas y si pasaron a planta permanente el año pasado fue después de años de precarización laboral y y fueron en casos acotados, no fueron masivos y este los nombramientos se han destinado a tareas absolutamente esenciales, uh -huh. por lo cual este los despidos que se han producido en agroindustria o en otros sectores de la provincia están siendo resistidos Eh, ha habido algunas reincorporaciones producto de la lucha y en otros casos se han sentido mucho más en los municipios y como vos decís, afectaban a los sectores más vulnerables de la población uh -huh. programas de niñez, servicios locales, eh, programas de envión distintos, este, distintos eh, digamos mecanismos, dispositivos de atención a, a quienes tienen mayor vulneración de derechos pero en muchos casos también fueron reincorporados como en Quilmes, en la Lanús eh, producto de, de luchas organizadas bien desde abajo y que eso también hay que destacar eh porque eh, si bien el hecho político más importante nacional fue aquel paro del 24 de febrero con los sí. trabajadores estatales y muchos otros en el centro de la escena mm. política eh, cuestionando las políticas de Macri Hay que decir que al mismo tiempo se desarrollaron procesos desde la base en muchos lugares que este no podían esperar a ese 24 de febrero o antes o después de esa misma fecha, eh, se plantaron y lograron hacer retroceder al gobierno. Pero no, todavía el sí. gobierno se siente demasiado impune mm. para seguir atacando atacándonos. Seguro. Norberto, eh, por último, porque es algo que... El, incluso los grandes medios no lo dicen, pero sabemos que muchas provincias y en la de Buenos Aires están estudiándolo y amagaron, que es eh, el, el tema de, apremiante del salario, el tema apremiante del, de la fuente de trabajo eh, hace quizá no ver Otro tema que es muy importante y que este gobierno lo está trabajando, lo quería trabajar también Scioli, si era presidente, y también en la provincia, que es el régimen jubilatorio. Vienen por las cajas provinciales, autónomas, como por ejemplo en la provincia, el IPS. Eh, ¿Ustedes están debatiendo eso y haciéndole consciente a sus compañeros lo que significa, quizás, lo que... Esa famosa palabrita que es la armonización con el ANSES, que significaría la liquidación de las conquistas eh, previsionales? La verdad que es eh, bastante difícil eh, instalar en forma permanente ese debate. Es evidente que hay toda toda una cultura en la cual este la, el momento de la jubilación, este, el, del, el de la vejez, el del fin de la actividad laboral, Eh, que tome centralidad en los reclamos los trabajadores eh, cuesta una uh -huh. y otra vez y especialmente eh, nuestras propias compañeras y compañeros jubilados nos alertan acerca de que nos va a llegar a todos y ha tomado fuerza eh, reclamos mucho más elementales digamos para que vos tengas idea de lo que ha hecho Scioli durante estos años en el caso de los estatales uh -huh. es que una estatal lo jubilan de prepo le avisan intempestivamente porque tiene la edad y los aportes eh, y ese compañero a veces está tres años cobrando en negro el 60% de lo que cobraba este sin ningún tipo de reajuste congelado uh -huh. eh, tres cuatro o cinco años hasta que aparece la jubilación y ahí le compensan la deuda entonces muchos de ellos eh, con estado de salud precario porque también hay que decir que sí un auxiliar de escuela se jubila con su salud arruinada uh -huh. a los 65 o a los 60 años. este Entonces, eh, ese tema tan grave, tan acuciante que está vinculado a otro, que es que, por ejemplo, los suplentes ni cobran el sueldo en tiempo y forma, eh, nos ha tenido activos durante todos estos años, nos sigue teniendo activos ahora, Y se hace más difícil discutir esta problemática de fondo, que está ligada a esta discusión que el gobierno tiene con las provincias acerca de la devolución de ese famoso 15%, de las coparticipaciones, etcétera, etcétera, pero que obviamente van en el sentido en el que estos sectores neoliberales y explotadores plantean, bueno, ahora se puede trabajar hasta más grande, no extender la edad, etcétera, sí, sí. etcétera este producir mayor explotación y menos gasto porque para esta gente eh, la jubilación, la educación, la salud la protección de la niñez en estado más crítico evidentemente es un gasto eh, del que hay que prescindir lo que importa acá uh -huh. es que las ganancias de las empresas, de los bancos sean cuantiosos porque supuestamente así van a invertir uh -huh. eh, bueno, estamos ante un, ante un cuadro es delicado y por supuesto que es muy importante esto que vos planteas sobre aquella famosa armonización que viene en Danza ya ¿Sí? desde los 90 y que sí, sí. muchas provincias pudo resistirse e impedirse, lo que no quita que son completamente insuficientes también eh, los regímenes previsionales de las provincias como en el caso de, del IPS y también frente a eso hay que hay que hacer frente. ¿no? Bien, eh, bueno Norberto te agradecemos eh, la, el informe que nos estás dando la situación eh, De hoy eh, cómo sigue eh, de no tener respuesta de, de, la, de la gobernadora bueno en el día de ayer este Godoy el secretario de debate nacional planteó eh, una alerta máxima en el sentido de que de no aceptar ningún despido más uh -huh. eh, como los que entendemos prevé el gobierno desatar el 31 de marzo en un nuevo vencimiento de contratos Ajá. Eh, además este se ha planteado que deben ser reincorporados los trabajadores y y realmente salvo salvo casos contados ayer hubo una permanencia en el ministerio de salud de nación que en apariencia abre la posibilidad de reincorporar a los trabajadores y trabajadoras de salud reproductiva, sí. eh, pero en definitiva la política del gobierno no ha sido este revertir masivamente estos estos despidos, y en ese contexto se planteó Eh, ...la posibilidad de medidas de lucha hacia fin de mes... ...la posibilidad de un gran plenario de, de trabajadores del Estado Nacional... ...y nosotros creemos que hay que ir a fondo en un camino así... ...sin, sin un plenario masivo del conjunto de los estatales... Que, ...que pueda debatir democráticamente acorde al ánimo de los compañeros... ...y profundizar la lucha y no, estar, no hacer un hecho muy importante, muy grande... ...como el de febrero y que después quede un poco sin la perspectiva de continuidad eh Bueno eso eso le le va dando tiempo a este gobierno para que por ejemplo, con total impunidad haya militarizado el hospital posadas este en esta en esta medida que vos decías de los despidos los, los rodeado de militares sí. este es decir este hay hay toda una de, de policías me refiero no este hay toda una una práctica del gobierno eh, que que hay que caracterizarla así de absoluta impunidad. Uh -huh. eh, y a esa impunidad la vamos a derrotar con organización desde abajo, con plenarios masivos, con decisiones firmemente asentadas en la base, y también con planteo claro de qué reclamamos. no Lo digo así al pasar para terminar, eh, que el plenario, precisamente con esos métodos democráticos, un plenario de delegados de todas las fábricas aceiteras del país, está planteando que lo que van a reclamar son 20.000 pesos de salario mínimo, uh -huh. porque solo con ese monto se puede eh, los gastos necesarios para eh, que un trabajador pueda pueda vivir con dignidad. Entonces, eh, es con esos horizontes, con el fin de la precarización, con la derrota del ajuste y de estas vergonzosas políticas de entrega, de, de sumisión, de dependencia, donde un juez de distrito de Nueva York indica qué leyes hay que aprobar y donde los más ricos y especuladores del mundo se llevan la guita del país sí. este esto hay que tirarlo abajo y solo la clase trabajadora puede estar al frente de eso otros que cacarean fueron los pagadores seriales uh -huh. y no garantizaron en absoluto enfrentar y derrotar esos planes, esos poderes y las instancias que desde el exterior se decide lo que pasa en la Argentina Bueno, Norberto Eh, te agradecemos eh, que puedan tener una muy buena asamblea abierta allí en loma de Zamora y vamos a seguir con este tema, bueno, lo, lo seguimos toda la semana el tema de despidos y, y de la situación de, de los trabajadores y trabajadores a lo largo y a lo ancho del país. Eh. Te agradecemos mucho, mucho muchas gracias. Chau. No, gracias a ustedes. Buen día. Chau, chau.